¡Luchará! No! Chakaraz. hone ta gero Kolombiara jungogera, gera baino martzoko azken programa izan da, eta birilian hasieran gu jardunaldi batzuk e eh... Antolatu ditugu, eta, bueno, igual Mikel azalduko dioguk jendeari zer gaitik antolatzen ditugu jardunaldi antiimperialista hauek. Bai, ba, bueno, ba, laburki ez, ba, beti izaten dugu, zer gaitxik garen antiimperialistak eta zer gaitxik izalatzen dugun ba, imperialismoa ez. Gainera, azken aldian, ba, guk parte hartu izan dugu, es, ekimen hauetan ez. E, egon gara otanen aurkako mobidetan, uh -huh. e, zabaldu dugu azkapenak egin zaoen ekimena asteburudukoa Eta Siria eta Palestinan ere mobilizazio egiten gara, eta horri ikusten da, ez, imperioaren e, injerentzia. Eta nik uste tokatzen dara ez, gainea egiten badugu gaztarketa geopolitiko bat, eta egiten badugu puntu marxistatik nik uste dut mm -hmm. antiimperialismoa esinbestekoa dela, ba, kapitalismo globalaren eta, bat ez dakit horrek sortzen dituen zepalkuntza eta esplotazio dinaminekak, E, salatzeko, ez? Eta gainera, e, Euskal Herritar bezala, ba nik uste dut ba hau edo jardunaldi hauak antolatzen ditugunean, ba nik uste dut kontzeptua klabea dala, ez? Eta hortan eragitea ezinbestekoa se nik uste dut antimperialismoak ba askapen nazionala eta lagile klasearen emantzipazioa eh uztartzen dituela. Orduan, nahi dugu deialdi hau egin ulertzen dugulako imperialismoa dala kapitalismoaren e, pasegorena, hori Leninek esaten zauen, non ba, monopolioak, eh kapital finantzieroak, ba herrialde txiruak esplotzatzen dituzten eta honek ba, desberdin desbernitasunak, ez, e, betikotzen ditutela eta bueno ba landuko ditugu ba klabe desberdinak, ba herrialde periferikuen eksplotasinoa, eh nolan eh globala herrialde periferikoak ehndekotasun ekonomiko eta politikoan mantentzen dituen eh hain baliabide talan jarra merke ustiatuz, klaserzapalpuntaren aurkarituko garaz, kapen nazionalen alde eta portu bat ba, geopolitikoki aztertzen gerraren erabilera eta eta hori, eh, ba proletarioren internazionalismoa ba, landuko ditugu eta igual luze bariguetako dugu egitaragoa, eh? Bai, ba, baitu, apirileak iruan e, saspiretan Latinoamerika jorratuko dugu Carlos Berroita Bin. Eta hori, ba, Carlos Aznare, resumen latinoamerikanoko e, duzen daria. Bai, apirileak hori apirileak iruan, eta gero, apirileak lau saspiretan Palestina jorratuko dugu. Palestina, ara, bai. jugo gara, Brigada Leila Jarezeko Kidegaz, e, Brigadak berak pasadan urtean jasotako irudiak eta material audio e, zabalduko digute. Beraz, sí. e, esgaldu aukera ere ez, hau ikusteko se... Bueno, ba, bertako materiala potentea da. Bailen eskutihasotxako, ah, mm hau, -hmm, egin, eta, hau, e, saspiretan errondoko, hau zutxean izango da. Bai, errondoko... Deustun. Eh, Navarro Bilosalada kalea. Eta, kalea. bueno, pirilak postean... E, jungo era ucraneara, e, bueno, Alexis en Txokoa erasutoa izan zarako, eta, bueno, bizin nahi gunean, nahi asanzorekin, ibiloko gara, e, Ruben Rua, Ruiz ibarri, brigadareko kide bategas, ebai? Eta gero, bai, Alexis, e, oren bai, Alexis e, Castillo Txokora, urri gara, bai berriz ere, horigarria garria, ba, maikusteko. Bueno, ba, Gauratu, jaur du naldien antinperialistak apiriak iru, lau eta bostean, eta guretzako ba, klabea dela, ba, gaur egoera e, geopolitikoa ulertzeko eta analizatzeko. orduan klabe batzuk landuko ditugu, eta denok, gombidatuta. Mm Horri -hmm. da, ongetorri bultzakara hori da. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Jaio naiz, baina, zindan iralakua, handiaren izua. Laro gita librea. Zure irratia. Gure irratia. Laro gita irratia, ametxe egiten duen irratia. Eta bueno, esan besala, ba, Bilbora etorriz, errekaldera hain zuzen, ba, etxarreko gaztetxeko kide batekin gaz, bertako e, gungo egoeraren berri, ba, jaking gura dago lako. Bai. Ongi etorri, zein da ze egoera daukagu? Bueno, em, Etxarri Gaztetxea da orain dela 10 urtez eh okupatuta e, egonden espazio bat, eh Rekaldeko kukutzak eh auzaan utzitako eh utsunegarik pues batzuk, e, Rekalde artean dagoen eta urte askotan utzik eh egonden espazioa eh okupatu zuten eta urte hauetan seara hainbat ekimen e, burutu dira bertan, pues, e, izan daitezkenak pues bertzafariak, tallerrak eta bat. E, orain dela biru azte, e, jakin izan genuen apilaren laurako desalojo agindua geneukala, eta e, abendua, bueno, abendua aldera e, amenabaren presak e, inguruko hainbat e, bloke e, industrial e, erosten zebila jakin genuen, eta e, antxa or, e, bertan etxarri dagoen E, lehekuan VPOak e, eraiki nahi dituztela, eta horretarako postonalde guzti horretako e, pabio industrial guztiak e, bota behar dituzte e, etxarri baita ere. Orduan, e, gure ustez e, honek e, hainbat e, gauze irantzuten dio, alde batetik pues, eraikuntza enpresen e, interes pribatuei porque pastizal bat mugituko da proiektu guzti horrekin. Eta e, proiektu hori e, aurrera aramango duten enpresa privatuak izango ira, e, irabaz lehenaguziak, alde batetik e, amena bar enpresa eta bestetik e, e, eraikinak eraitziko dituen enpresak. Eta bestetik e, udaletxaren e, zonaldeko urbanizazio planari, porque e, ari gara ikusten nahiko agerikoa dela e, zonalde erabat e, industrial horri, e, beste izaera mota bat e, eman nahi diotela. Etxarri dagoen e, kalean lehen baseuden, Frenbideak eta guzti hori Eken e, du egin dute eta e, Berritu egin dute guztia e, Nahi diote Eman como em, Isaera family friendly familifrenu liago bat eta... ba, el rejuvenizimiento Dai, eta, paseo txobate egin eh, zure txakurra eta segin betiko, betiko klase entzatun eta, et, et, et, eta langi klase entzat ba, hori oh, ba, ari dira orain hainbat eh, hainbat eh, bueno, eraikin eh, saldu diraia eta ari diraia etxeak eh, egiten eta bueno, daude publizitatuta hor eta badaude etxe batzuk eh, bosteun mila eh, eurotik orakoak izango direnak eta eh, a, eh, estatu batu etako zenbait eh inbertzio funtsak dituztela e, e, etxe horiek. Ta hori lehenesan bezala etxarrin eh VPOak eraiki nahi dituztela, baina gure uste hau da udaletzaren estrategia bat, eh bere bere garbitzeko eta e, proiektu hori guztia makillatzeko, porque eske literalmente e, luzuzko Lussusko e, eh etxorietatik gure metrotara eh eh VPOak eraiki nahi dituzte. Jakin da gainera VPOak Eh, orain e, bueno, beres daukaten funtzioa ez dutela betetzen, e, porque Bilbon Bertan eh ikus ditzakegu VB batzuk 200.000 e, e, euro baino gehiago e, balio dituztenak edo eh ziмас gehienak daudela eh miseriasko eh kondizio ba, batzuetan. Spekulazioa daela eta arasoaren muinera ez da es la chvista en arasoa, Hori a... da. Bueno, betiko planak, eh? Es bai. especulazio eta pelotazo. Bai. Ta, bueno, igual, pizkabat, ze dinamika eraman goduzuta urrera, ze mobilizazio izango dira urrengo? Ba, um, urrengo... Oztiralonetan bueno, e, mobilizazio bat egingo dugu e, errekalden, e, matzoaren hogeita e, sortxian, zei terditan aziko da errekaldeko plazatik, salatxeko pues, e, etxarrik e, daukan eguerara intxe bertan, desalojoaren aurka gaudela erakusteko eta baita ere, Gaur egun eh, gastetzek bizi duten egoera eh, salaltzeko porque eh, bueno, pasaen astean zala, defensa comunidadetik baitare salatu genuen bezala, hainbat eh, eta hainbat dira egoera eh, larri batean dauden eh, gaztetxak Euskal Herrian, pues, eh, etxarri, etzarri baina baitare eh, burlatako gastetxa dago orain eh, desalojo eh, arriskuan, eh, aprilearen 24an kinu gastetzak desalojatzeko epaiketa izango du durangon, Paiketa izango dute apriaren e, iruan, e, eta bale, bai, eta, ez, da kausa, ez da kasu izolatu Orida. bat, esta. ez da kasu e, izolatu bat. Geroz eta zaiagoa da gaztetxak eta guna autogestionatuak e, mantentxeak, porque lehen esan bezala, pues, e, e, garrantxean diagoa ematen diote espekulazioari, etxe bizitza e, batzuk e, eraikitxeari, eta ez diote benetan langile klasearen interese di, e, e, pos, garrantxe Esatxe ematen. Ten, bai, bai. E, orduan hori. Garrantzitsua da gure ustez mo, e, lehen esan dudan mobilizazio horretan e, parte hartzea erakusteko etxarriren desalojoaren aurka gaudela, porque txarri desalojatuz gero, hausokain bat e, gauzte belaunaldik e, amar urtauetan gure egin dugun espazioak enduko digute eta e, gaur egun e, e, rekalden e, inguruan daukagun e, aizialdi alternatiborako espazio bakarrenetakoa delako. Eta e, Hori, eh, gainera erkalde eta inguruko eh eragilentzakoa aterpea bada ere eta hori e, kenduko dugu. Eta beste gaztetxe bat kenduko dugu Euskal Herrian, bestegun autogestio bat antogestionatu bat. Orduan hori eh uste dugu ezin dugu permititu. Orduan hori e, jendea e, animatzen dugu martxoaren 28ko mobilizazioa bertaratzea eta egunean bertan apilaren lauan e, desalojo egunean e, baitare jendea bertaratzeko deia egiten dugu. E, aurrekoan, bueno, etxarri egon zen orain dela bost ere desalojo arriskuan eta e, azkenean ez zuten lortu e, egunean bertan jende asko egon selako, e, orduan aurten ere hori e, hori badugu, pues eh aukerapa ditugu. Mm -hmm. gara. Bai, eta... ba hori badia luzatzea eta zabaltzea, gaztetzen defentsan eta eta oraingoan ba etxarriren defentsan eta berriro erripkatuko ditugu datak, martxoak 28. Martxuaren horreta sortxian sei herditan errekaldeko plazatik atelako da mobilizazioa. Eta pilaren laua e, dezalo jogo eguna. Bertan etxarri. Bueno, bagure babeso zua. Gera hi etxat, zuentzat, eta gara goara. Vale, bueno, eskerrik asko. Bila eta zapat <totipatik> aurre zaldi usi ja kezkoa lega da lulea ubakorubisak lehatzu sutpedaria eta la wata de kolombia bueno ba, esan bezala oraintze se balduko dugu edo hartuko dugu tartetxo bat abiaialari buruz berbaitzeko eta konkretuki ba kolombiari buruz eta horrarako ba hementze ditugu bueno diren e, bi bikide Guillermo ezagutzen duzue aupagile Opa! Eta Nikolaz, Nicolasia ia hartu aldogu. Nikolaz! <laughs> Kaizu! <laughs> ongi etorre eta sorionak! Artzo ziru urte batetzeak izan zirela. <laughs> Mila ezker. Bai, ba, Nikolaz, nahi baduzu aurkestu zure burua, oz zitekidez si presentar? Eh, bueno, eh, si, sí, jo soy Nikolaz Gutiarrrez, aka kompañeros de, de bultza. Eh, he estado, pues eso, trabajando un poco desde el ámbito académico, un poco de investigaciones en cambio social y así. Y bueno, acá a gusto de estar con vosotros. Sí, bueno, pues ¿eh? dos eh, voces cualificadas para hablar sobre sobre Colombia. Y Guille, ¿qué temas vamos a tratar hoy? Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre sobre la actualidad y de lo que ha venido pasando durante los últimos años en la escena política, social, económica, cultural colombiana y no, como por lo que nos interesa por empezar y por, por poner la nota de color pues bueno nuevamente la conmebol le metió mano al partido de Colombia contra Brasil y la selección de Colombia perdió dos contra uno pero bueno eso no es precisamente lo que nos atañe eh, queremos hacer pues bueno un pequeño monográfico en el que queremos tocar algunos puntos que nos parecen fundamentales eh, a pedido de, del público y es precisamente eh, hablar de qué ha venido pasando desde la implementación, o más bien desde la firma de los acuerdos de paz, como viene el tema de la implementación. Sabemos que eh, gobiernos anteriores pues no lo hicieron muy bien, y esto eh, ha generado que el vacío de poder que dejó las FARC, su presencia militar, eh, pues haya sido cooptado por eh, grupos narcotraficantes, por disidencias de otros grupos armados, y pues bueno, que haya un recrudecimiento de la violencia. Caso, por ejemplo, ahora último, eh, la zona del Catatumbo, donde nuevamente pues el ELN ha tenido enfrentamientos con otros grupos, se han y metido con las ubica, ¿Dónde está esta zona? El Catatumbo es la zona noro... noroccidental. Nororiental. Nor nor nor Nororiental, sí, sí. Perdón, perdón. Sí, si es la parte oriental, es esa parte que limita, tiene límite con Venezuela, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, claro, es una zona que eh, dispone de muy poco control militar porque siempre ha habido presencia de grupos armados allí y pues no hay como tal eh, una guardia fronteriza, un, no sino que simplemente eh, los grupos que operan allí pues se mueven de un lado para otro. Es casi, por decirlo de alguna forma, tierra de nadie. Es el otro lado de la frontera de donde tuvieron a estos dos chavales de Bilbo hace pues, como un año. Exactamente, uh -huh. exactamente, que ahora están acusados allí de ser, bueno, contrainteligencia, espías, sí, de todo. Sí. Muy listos no eran, contrainteligencia seguro. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a ir entrando un poquito en materia y... Sí, comencemos un poquito, pues bueno... Por donde no empezar, decir, como que... los eh, acuerdos de paz, igual. Exacto, sí, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el actual presidente, eh, primer presidente progresista en la historia del país, pues digamos que la implementación de los acuerdos de paz, que se firmaron inicialmente en el año 2016, uh -huh. han mostrado avances significativos. Por supuesto, como mencionábamos hace un rato, eh, debido al incumplimiento de gobiernos anteriores, por simplemente no decir el gobierno de Iván Duque, Eh, pues bueno no solamente ha mostrado avances que son cosas que tenía que haber hecho el gobierno anterior sino que también enfrenta pues nuevos desafíos entonces por ejemplo eh, ha habido un incremento en el, en el presupuesto que se ha asignado uh -huh. precisamente como para la llevar a cabo todos los proyectos productivos eh, la recuperación de las zonas la um, educación de los, de los excombatientes, y asimismo, pues, garantizar o procurar garantizar su, sus condiciones de seguridad. También existe una extensión en el plazo, se está planteando extender el plazo de la, de la implementación, que se inicialmente se había dicho que debía ser durante aproximadamente unos ocho años, dos periodos presidenciales, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Y, pues, claro, precisamente como los los, los, los tiempos no están dando, entonces está diciendo como, bueno, vamos a tener que extenderlo porque si no, no vamos a cumplir, y obviamente no es solamente incumplirle a los firmantes, sino que es cumplirle al pueblo y, e incumplirle pues a, a todas las, las partes que estuvieron involucradas en algún momento. También, pues bueno, ha habido un fortalecimiento de la jurisdicción agraria, se han establecido rutas de respuesta inmediata para la seguridad de los firmantes en 27 departamentos, y se han desarrollado 62 iniciativas relacionadas con la restitución de tierras y la jurisdicción agraria, que también es un, bueno, es, un es un tema bastante álgido siempre con los grandes latifundistas, los ganaderos, uh -huh. y es, es materia de debate aún, eh, que bueno, es que parece, no sé, es que no no tengo ni palabras para expresar lo que es, no pero... Simplemente decir que eh, extensiones o a kilómetros y kilómetros de tierra que les fueron arrebatados a los campesinos en su momento por presión del paramilitarismo, del narcotráfico, ¿cierto? Ahora que el gobierno tiene nuevamente control de muchas de estas tierras, pues lo que están haciendo es tratar de entregárselas nuevamente a los campesinos que fueron desplazados para que ellos vuelvan, para que tengan precisamente eso, un subsidio, una cosa con la cual empezar a producir y hacer el, del agro eh, rentable nuevamente y pues bueno, siempre hay políticos que dicen que no, uh -huh. que no les parece, y tienen su propia base de votantes que, pues bueno, en una cosa que parecería ilógica, uh -huh. dicen como no, claro, no, no hay que darles tierra de nada, esa tierra tiene que seguir en las manos de los ricos, porque los ricos son los que pueden generar más riqueza. Uh -huh. Caciquismo, pero es que precisamente eso es una de las claves de, de la lucha argentina, ha sido la tierra, ¿no? Bueno, aparte de la batalla de la lucha de clases, la reivindicación o las causas han sido por la tierra. Eh, sí, sí, sí o sea, es que... claramente el punto 1 de, de, pues de los acuerdos de la Habana tendría que ver con toda esta de toda la reforma agraria integral, ¿no? Como se venía coincidiendo de hecho a partir de allí empezaron a gestarse. Eh, una, una de las ideas más importantes que creo que el gobierno Petro lo tendrá en su repertorio es actualizar el catastro, es saber de qué o en qué estado están las tierras de Colombia, porque claro, si bien unas son cultivables, otras no, y otras por ejemplo ya han sido asignadas a reservas naturales, pero acá hay algo muy importante y es que Eh, frente a todo este despojo que ha cometido el paramilitarismo en conveniencia con los empresarios y, y, y otros sectores de la oligarquía colombiana, pues también se tiene muy muy desactualizado de, de quién es la tierra. ¿no? También los resguardos indígenas, que se les ha arrebatado muchísima tierra en estos procesos, pues claro, la intención de hacer un catastro que te permita saber estatalmente cómo operar pues es algo importante para implementar una reforma agraria integral lo que no, no ha sucedido al momento. Claro, sobre todo pues porque eso representa a, a futuro, ¿no? Pues que Colombia pueda posicionarse como como la despensa del mundo en realidad, como la huerta, ¿no? Exactamente, sí. Y pues bueno, obviamente que, que pues no sé, todo, todo todas estas cosas que, que, que le gusta hablar al progresismo, ¿no? De mantener el pulmón del mundo, en el Amazonas, ¿no? Y, y bueno, yo creo que sujeto muy, con, mucho con el, con el discurso de Petro de que Colombia es el país de la belleza. Porque si, si sigue mandando la derecha, pues no nos va a quedar mucho más, la verdad. Sí, viene, viene a ser como en 100 años de soledad, ¿no? Como cuando el pequeño de los Buendía viene a legalizar el expolio del mayor, ¿no? Básicamente. Eso es, eso es y que además hay, hay que tener muy presente que, que, claro, que toda esta intención de... De modernización y de progresismo, pues lleva detrás también unos intereses de generar riqueza y ganancia a partir de lo que pues siempre ha sido despojado, ¿no? Los recursos naturales, en primer lugar, que pues han sido de alguna u otra forma no valorados en toda la cadena de producción, pero que son la base. Finalmente, eh, ahora mismo incluso hay un problema serio y muy serio frente a lo que sucede, por ejemplo, con el abastecimiento del agua y todo uh -huh. este tema, pues tenemos empresas multinacionales como Coca-Cola que siguen explotando reservas de agua que se supondría tendrían que ser del Estado, pero que finalmente son los que tienen capacidad de extraer recursos hídricos cuando estamos afrontando una sequía que tiene, por ejemplo, ciudades como Bogotá, la más grande de uh -huh. Colombia, eh, con una racionalización, ¿no? Entonces, todo este tema de pensar un catastro y pensar la tierra en favor de qué o, o, o con qué objetivo pues también impulsa, ¿no?, al movimiento social a reivindicar pues una propiedad colectiva, ¿no? Algo que no sea ni privado ni estatal, uh -huh. pero que permita generar un escenario comunitario, que yo creo que los excombatientes y por ejemplo, movimientos sociales y campesinos y e, e, e indígenas han estado como muy muy al pie del cañón exigiendo, ¿no? O sea, claro, yo es... creo que Es pues algo que así culturalmente en Escalhería también se ha trabajado mucho, ¿no? La Ausolá, las las comunas, la tierra comunal y tal, es algo que aquí culturalmente conocemos. Bueno, y el primer sector aquí también está muy castigado, ¿eh? o sea, que eso ya vemos que no tiene fronteras. Eso es. Sí, obviamente pues resulta especialmente importante sobre todo en este en estos tiempos en los que el, el poder internacional promete y amenaza con saqueos, ¿no? Mm. Eh, es importante entonces restablecer o, o más bien fortalecer uh -huh. este tipo de procesos pues para que no nos sigan viendo la cara ¿no? y no pasen cosas como las que quieren hacer por ejemplo ahora con el, el triángulo de litio en, en esto es Argentina, Bolivia y no estoy, no estoy seguro de ¿sí es Perú o Chile, supongo uh -huh. que Chile, eh. creo que es Chile, supongo uh que -huh. Chile sí uh -huh. O, bueno, los sí, sí. constantes golpes de Estado que han intentado hacer los magnicidios, más bien, contra Evo Morales, Cristina Fernández. Creo que es precisamente eso. En un momento, um, dentro de la escena política, mucho se pensó que, como había llegado el gobierno progresista, pues nos habíamos convertido en poder. Pero, en realidad, no nos íbamos a convertir en poder, sino que tenemos que seguir construyendo sí. el poder y defenderlo. La soberanía, vamos, para, para construir... Eh... El país vuestro, porque porque el imperialismo no va a parar. Totalmente, totalmente sumado entonces al, a los desafíos precisamente que, que veníamos a anunciar y que bueno que se nos escaparon hace un momento cuando estábamos haciendo la introducción, tal vez el mayor uno de los mayores desafíos que existe en este momento para conseguir la implementación es precisamente el recrudecimiento de la violencia. Eh, digamos que eso, precisamente ahora, ahora últimas un par de semanas, pues eh, se viene denunciando la, la grave situación humanitaria que se está viviendo en el Catatumbo, precisamente eso por eh, enfrentamientos de grupos del ELN contra eh, disidencias de las FARC. En este caso, el, ¿cómo es que se llaman estos? El Estado Mayor... Sí, el estado mayor central, estado mayor central? Nombre, este era el nombre que antiguamente se le asignaba de alguna u otra forma a, al, al grupo que dirigía eh, ciertos frentes en una región específica en las anteriores farc no entonces de alguna u otra forma para reivindicar eh, la lucha de disidencia pues han asumido este nombre ¿no? el estado mayor central de tal territorio Y eso ha sido como, como se les ha venido conociendo. ¿Y, y ¿qué, qué ideología, qué, qué, qué modo de actuación tienen esos, esos nuevos grupos? Pues son grupos que en, en realidad lo que lo que pretenden seguir haciendo, bueno, en el caso de las disidencias de las FARC, seguir adelante con el proyecto que las FARC tenían y pues simplemente no adherir a la paz. Yo creo que tal vez uno de los casos que más sonó fue el de la segunda Marquetalia, uh -huh. Que, que fue el grupo que, que al final terminó fundando Iván Márquez, y fue precisamente eso, él fue uno de los firmantes, y su parte de las dirigencias del partido, pero empezó a ver que pues las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban, y decidieron pues nuevamente tomar el, el, el camino de la, de la clandestinidad. Entonces, eh, bueno... Dime. Y bueno que también eh, es verdad que hubo varios matices ¿no? Digamos que no fue una sola disidencia la que ocurrió Creo que digamos la de la de Márquez es perceptible Porque fue cuando ya había empezado el proceso de paz Pero claro an eh, anterior a esta estuvo Gentil Duarte Y otra gente que más bien operaba hacia el sur de Colombia Digamos recordar también que Iván sí, Márquez claro. pues sobre todo estaba en la región Caribe con Jesús Santrich y esto, y pues esto también responde a eso, ¿no? Cuando un proyecto nacional, político, de envergadura de todo el territorio, pues empieza a tener estas disidencias, vuelven a tener un giro y un enfoque muy territorializado, ¿no? Entonces, la fuerza, por ejemplo, que vino a asumir la segunda marca Italia, pues estuvo más concentrada hacia el norte del país, mientras que otras disidencias se eh, ubicaron en lo que había sido zonas históricas para eh, el movimiento guerrillero colombiano, Y, pues, lo mismo, ¿no? Cómo reubicar o reasumir zonas que cuando se hizo, pues, la dejación de armas y, y el paso de alguna u otra forma de los excombatientes a otras actividades políticas, pues, dejaron esto eh, sin sin ¿qué? sin sin su presencia, ¿no? Y, y es importante también que hay diferentes matices de, de insurgencias, pero que, claro... Que, que a la luz de, de la realidad política a veces cuesta identificar no está este este eh, la ideología política en la que está cada una no porque pareciese que se reivindica la esencia de las farc pero luego hay una ausencia ¿no? de definir un programa político en, en varios casos luego también se, se empieza a a escuchar comunidades movimientos sociales campesinos eh, e, e indígenas que pues empiezan a, a denunciar acciones violentas por parte de estos grupos frente a ellos cuando pues en otro momento era digamos, todo lo contrario ya sea el sí, sí. ¿no? sí, sectorizarse o atomizarse las luchas digamos no al separarse se, se confundió se, se ha revuelto un poco todo no digamos sí vale. exacto entonces Precisamente eso, durante el gobierno de Iván Duque, el anterior presidente, eh, pues el ejército habría tenido que ir directamente a tomar posesión o más bien hacer es, acto de presencia, y presen, o sea, act, hacer acto de presencia, me estoy liando, yo soy con esto de, de fungir como Estado y demostrar que eres poder y llegar a contar esos espacios precisamente para ganarlos nuevamente para el Estado, entre comillas, y defender a las poblaciones que, que allí habitaban, pero pues esto no pasó y lo que... Eh, sucedió fue precisamente este reconocimiento de, de la violencia, han aparecido nuevos grupos armados como los, los carteles del narcotráfico, ¿no? entonces ya sabemos que hay eh, grupos narcotraficantes mexicanos en su mayoría, eh, herederos de grupos paramilitares, o sea estos estos grupos paramilitares colombianos que en algún momento se, se desmovilizaron durante el gobierno de Uribe, pero pues que realmente eh, se desbandaron para unirse a otros grupos criminales ¿no? que siempre hacen el, el juego a la derecha. Esto, digamos que ya de por sí viene como, esta situación viene unida, pues como de la colita se le va pegando a esta crisis de gobernabilidad que tiene que tiene Petro actualmente precisamente porque una de las propuestas de campaña era como si, sí, claro, o sea, estamos 100% con el proceso de paz, con la implementación del proceso de paz que se hizo con las FARC, demostrar que se puede hacer de una manera exitosa, precisamente para que estos otros grupos, los demás que se reivindican como revolucionarios en pro de la liberación del pueblo y esto, pues, también se adhieran, se puedan, digamos, como llegar a eh, acuerdos que permitan finalmente... Eh, ...por lo menos, mientras tanto, pues el, el silencio de los fusiles. Uh -huh. Entonces ha sido como que, bueno, como que él siempre está... So ...sobre todo como lo que viene pasando con el con eln el ...que es una cosa que no vamos a, pro a profundizar demasiado... ...nos gustaría tener una persona que estuviese un poquito más enterada al, al, al respecto... ...pero una cosa que viene pasando mucho últimamente es que... Eh, ...cada vez que el gobierno nacional entabla un nuevo avance... ...en el proceso de paz con el ELN... ...declaran un alto al fuego... Y cuando menos les piensas, pues no se han puesto un coche bomba, ¿sí? O declaran un paro armado. Uh -huh. Entonces, claro, esto deja en, pues, vamos a decirlo escuetamente, deja en ridículo los esfuerzos del gobierno nacional por alcanzar la paz. Uh -huh. Le dan comidilla a la derecha los medios de comunicación hegemónicos, al punto en el que, bueno, mucha gente ya se empieza a preguntar como, pero bueno, ¿qué cosa que siempre que se quiere hacer un avance o en el momento en el que la derecha está en problemas?, uh -huh viene la línea a rescatarlos a nivel sí, mediático sí, sí. bueno aparte de eso creo que también ahí frente a esa pérdida también de construir una política por parte de la insurgencia creo que también al estado colombiano le ha costado mucho conceptualizar que es esto de la paz total ¿no? entonces una vez nace la ley pues se promulgan cuatro eh, nociones negativas de lo que no va a ser esta paz total pero como que no se define en sí y, yeah. y pues claro también esto tiene su repercusión práctica de que cuando eh, tienes múltiples mesas sucediendo eh, al mismo tiempo, donde empieza a cambiar un poco la configuración de lo que fue también el acuerdo la, con las FARC, ¿sí? pues esto tiene una repercusión muy profunda en cuanto a la ciudadanía colombiana frente a pensar y decir, vale, Pero entonces, ¿qué se pacta? ¿Qué no? Eh, ¿Qué posibilidades? No está muy claro, por ejemplo, este tema de, de los ceses al fuego y pues claro, el gobierno colombiano como que activa el, por un tiempo muy largo unos ceses al fuego frente a estos grupos para que puedan acceder al diálogo, pero claro, pasan estos acontecimientos y otra vez es volver a la misma dinámica anterior, ¿no? Y, y pues que ya es el tercer año. Entonces, Exacto. eso es lo que también pone como más en, en, en, en temas prácticos cómo lo vamos a implementar. Y pues esto debe que hay una, hay para mí, no sé, una carencia eh, en, en los términos teóricos en los que se definió la paz total que pues debimos haber hecho, o sea, me incluyo todas y todos los colombianos a la hora de plantear Eh, estos nuevos escenarios y estos nuevos horizontes hacia la construcción de paz en los territorios. Exacto. Oye, y hablando de derecha en apuros, ¿qué nos podéis contar del juicio Álvaro Uribe? Es que eso iba a preguntar, es que Colombia <risa> viene de Duque, de Uribe, <risa> o sea... Pues bueno, lo que venimos que ya... del diablo. O sea. Totalmente. <risa> Totalmente, o sea, la pues, paz total, estamos hablando de la paz total, pero es que mira de dónde venimos, del infierno. Pues bueno, precisamente el, el expresidente, o bueno, como llaman algunos medios así, el presidente eterno, Álvaro Uribe Vélez, enfrenta un proceso judicial por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Pues bueno, este juicio es considerado un hito en la justicia colombiana porque implica que por primera vez, a un expresidente en funciones judiciales, porque él en ese entonces fungía también como senador de la República, eh, pues bueno, pueda entrar la cárcel. ¿no? Sí, el exactamente. mano, vamos. Por primera vez. Entonces, bueno, para, para explicar así como brevemente lo que lo que viene pasando, pues preparamos una pequeña eh, línea de tiempo uh -huh. que, que lo explica. Entonces, bueno, por allá en el, en el año 2012 el presidente en ese entonces, no, ya no era presidente, ya era expresidente, Uribe denuncia al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos que lo vinculan con grupos paramilitares. Iván Cepeda, eh, en ese entonces senador de la República, uh -huh. fue uno de los que uh -huh. impulsó el debate del paramilitarismo dentro de, del Senado, no y fue uno de los que empezó a, a, a decir, junto con Gustavo Petro en su momento, que existían nexos reales entre grupos paramilitares, eh, clanes políticos, partidos políticos y, y fuerzas armadas, fuerzas armadas, en este caso pues las, las fuerzas militares. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, a partir de ahí se, se ha hablado mucho, ¿no? la, la familia Uribe está eh, hasta las manos en realidad. Eh, hace poco No recuerdo qué fue lo que pasó, creo que por vencimiento de términos eh, fue absuelto el hermano de un, uno de los hermanos de Álvaro Uribe precisamente porque se lo acusaba de participar en la creación de el bloque capital. De las Autodefensas Unidas de Colombia. Yeah. Que, que la ha prescrito, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Que han, han estirado tanto el chicle del proceso que, que ya no hay como, ya ves. Ya ves. Bueno, y entre entre muchas cosas, ¿no? Esto de la derecha en apuros también deja ver su violencia en este tipo de casos, ¿no? Mm -hmm. Desaparición de testigos, sobornos, sí, sí, sí. que bueno, que precisamente es lo que liga hoy por hoy al al expresidente Álvaro Uribe con, con todo este asunto, porque mm -hmm. Podría, eh, además, es, es un poco gracioso porque eh, Uribe en su momento denunció a Iván sí, Cepeda. Sí. Y... Es algo muy de la derecha, ¿eh? Culpar de los de, de tus errores al, al que tienes enfrente, al adversario político. Es algo que hacen en todos lados también, ¿no? Y de ahí surge este caso. O sea, sí. o sea, exactamente eso. O sea Uribe hace la denuncia a Iván Cepeda, ¿sí? De que él es el que está pagando a los testigos para que digan como que sí, para, para que estos digan que yo soy un paramilitar. Finalmente pues no prospera, las investigaciones no llegan a ningún lado y a partir de ahí entonces nace una contrademanda. Entonces es Iván Cepeda quien denuncia a Uribe por eh, por esto por manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces el juicio eh, empieza más o menos por allá en el año que es esto el año 2018, si no estoy si no estoy mal. Entonces claro la la Corte Suprema de Justicia Eh, llama indagatoria a Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada por su presunta presión a testigos. En este momento eh, Uribe, que era senador de la República, pues renuncia al cargo porque sabe que eh, pues bueno es mucho, es mucho más fácil para él o sería mucho mejor ser procesado por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia. Entonces bueno, le empieza a recluir, a recular más bien y desde ese momento pues empieza toda una campaña de eh, de persecución. Uh -huh. de decir como claro, esto es son las FARC, esto es Venezuela, esto es el progresismo que está en contra del de proyecto que nosotros venimos uh -huh. llevando a cabo. Uh -huh. Nosotros sacamos este país adelante, casi que acabamos con las guerrillas, volvió la seguridad, volvió la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese ha sido el, el, el discurso alrededor precisamente de, de bueno de, de, de su de su acusación entonces bueno ahora ya no solamente dentro de los de los círculos alternativos esto pues ya no sólo se, se lo llama expresidente, sino eh, ex presidiario porque más o menos para allí para el año 2020 precisamente eh, en, en el avance de este juicio pues bueno tuvo que allí llamamos casa por cárcel. Pues sí, precisamente mientras se reactivaban de... las investigaciones y todo esto, pues para que el hombre no se volara, pues bueno, ahí en su finquita estuvo recluido durante durante algunos meses. Eso es, sí, sí, sí que, que esta detención domiciliaria también dio como un poco pie también a la opinión pública para hablar y decir, bueno, vale, es que fijaros que esto va un poco más en serio, ¿no? Tiene ya algunas personas que sí que han tenido la intención de eh, dialogar con la fiscalía para poner su testimonio y decir evidentemente sí. Además fijaros, ¿no? O sea, tenemos que el hermano acusado de crear un bloque paramilitar, este de comprar testigos para que no estuviese vinculado a esto. Otro estamos hablando de que para los 2000 y, y, o sea, la, la primera década del 2000 cuando él es presidente Con todo esto que destapan Iván Cepeda y Petro del pacto de, José, de San José de Ralito, pues hablamos de que se vincularon realmente eh, más o menos unos, unos 30 políticos colombianos a, a, esto, a, a estar li, vinculados con el paramilitarismo, estamos hablando de los casos reales de parapolítica. Y pues esto ya le da otro tono, también de decir, ¿vale? Sí, que son hechos probados, además, Exacto, que, sobre, no son, que no son cositas. Sobre, <risa> sobre todo porque lo que, sobre todo porque lo que viene pasando de precisamente como mencionaba Nicolás eh, dentro del dentro del caso no solamente eh, la, la muerte sorpresiva de, de varios de los testigos o su desaparición, gente que tenía que sentarse a testificar contra Ori, pues de alguna forma muere en la cárcel, porque sí. O se caen de la, del baño, o, Exacto, eso o, o, resulta, o, o tienen accidentes en moto. O resulta así, ¿no? que son alérgicos sí. al, al aluminio de las navajas sí, y sí, cosas por cosas. el estilo. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es qué es lo importante aquí? Aunque obviamente no se lo está acusando por paramilitarismo, sino que los cargos son distintos. Eh, creo yo que la parte importante, bueno, yo creo que gran parte de la, de la población colombiana pensará igual, es que ver a un personaje político tan importante, tan tan grande y tan decisivo durante las últimas décadas en Colombia en la cárcel, sería una cosa que destruiría la, la moral de la derecha y su imagen, sobre todo ahora que se están peleando nuevamente eh, las elecciones. O sea, puede el imaginario cosmo, cambiaría visión o sea, ¿no? es que la, la claro la propia cosmovisión eh... del pueblo del ¿no? también no bueno o sea tanto de derecha como de izquierda quiere decir y, yo creo que esto ha iniciado también mucho de, de la, del ascenso ¿no? de la movilización social uh -huh. que ha tenido uh -huh. lugar en colombia una oleada fuerte en el 2019 luego en el 2021 que muy que en realidad gracias a eso yo creo que también fue que cambió la intención de voto uh -huh. frente a pues a gustavo Petro no Y, y efectivamente, o sea, podemos hacer una analogía que igual nos pilla un poco lejos de, de tiempo y tal, pero claro, es similar, es un golpe como si se si hubiese acusado a Pinochet y se si hubiese llevado juicio, que todo esto incluso uh -huh. tuvo un proceso que, uh -huh. que, pues eso, que finalmente termina prescribiéndose, pero que, que vamos, que que tiende a ser eh, esa memoria de justicia para el pueblo, para las víctimas, porque estamos hablando de eso, de personas asesinadas bajo su mando, y eso, o sea... Sí, Nicolás, yo te, eso, yo te iba a preguntar esto porque justamente se, se cocía algo en el pueblo, ¿no? del movimiento estudiantil que nos puedes decir que además que tú has lo has analizado en tu trabajo, lo has vivido... Sí, yo creo que ha sido... Paro y... Ha sido fundamental. Yo, yo siento que ahí empieza a cambiar la narrativa, por lo menos de la juventud colombiana, en una expresión muy amplia, no tanto en un sesgado grupo de movimientos, sino ya a nivel generalizado, y empieza y empezamos a darnos cuenta de que, no sé, pintadas gigantes haciendo alusión a los 6402 jóvenes que, que pues fueron asesinados eh, como falsos positivos, ¿no? Y, y pues esto se vuelve como casi que un número insigne para decir, vale, ¿quién, es, ¿quién estaba detrás de estas órdenes de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes pobres? Porque eran jóvenes pobres que se les ofrecía ir a, a trabajar eh, en un jornal o algo así. Y luego resultaban ser parte de las listas que daba el Ejército Nacional para obtener vacaciones y para obtener dinero, ¿no?, eh, y ascensos. Entonces estamos hablando de que una institución militar totalmente eh, corrupta, pues empieza a tener también un dinamismo por esta campaña, ¿no?, de seguridad democrática, de vamos a erradicar a la guerrilla con violencia. Y yo creo que eso está también en el fondo, si lo vemos, ¿no?, de, de, de la noción de la derecha, de siempre... Eh, intentar decir, vamos a sobreponernos a ellos militarmente, y esto a quién conviene, pues bueno, a, al Ministerio de, de, de Seguridad y esto, que pues finalmente es el que recibe mayor inversión por parte del PIB, y pues bueno, hay los pasta. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos directamente también. Hay pasta para esto, pero deja de haber pasta pues para los proyectos y la proyección social que en realidad mente, Colombia necesita hace muchísimo en los territorios y y en todas las franjas de la sociedad, diría yo. Sí, un, ¿Algo, que que solemos, que, algo que solemos decir aquí, ¿no? de que al final lo, de lo social, de quitarle a lo social es a lo militar. Uh -huh. Claro, totalmente. Ahora sí, como y para, para ir cerrando el, el, el caso Uribe, del cual podríamos hacer un especial, estar hablando acá uh -huh. horas y horas, bueno, digamos que eh, no, no todo pinta tan bueno. ¿no? El problema real, a, ahora con, con respecto a esto, el caso de Uribe es que Eh, existe la posibilidad de que el caso precluya, uh -huh. también por prescripción de, de términos. Entonces, la fecha límite es el 19 de octubre de este 2025. Uh -huh. Aún hace falta que hablen como 40 testigos. Y, pues bueno, cuando uno ve las audiencias, pues se da cuenta, bueno, que los abogados de la defensa ganan cada minuto, ganan cada segundo. Uh -huh. Y, pues bueno, quieren llegar hasta allá, ponen... Eh, eh, Bueno, estas triquiñuelas legales para decir como no, es que a nosotros nos parece que la jueza que nos está atendiendo ahora mismo pues está muy sesgada, ¿no? como que le tira muy duro a Uribe porque no cambiamos por otra, porque no no sé qué, entonces son, son son sus estratagemas y pues precisamente lo que podría generar esto es que el día de mañana pues Uribe salga libre y obviamente salga renovado, una imagen renovada, es decir como bueno la izquierda, quiso, la izquierda y el comunismo internacional quiso hacerlo otra vez pero pero no, no pudieron contrastar esta carnita y estos huesitos eso, como bueno, dice como inocentes además, ¿no? además claro. claro. Sí. Oye, y hablando de ingeniería judicial y tal, que no podéis decir pues de los golpes blandos que han intentado contra Petro, ¿no? Hemos hablado de los intentos militares, pero Claro, claro, pues precisamente eh, dentro de toda esta narrativa de cómo decirlo querer desestabilizar este primer gobierno progresista, pues existe una una una unión de todas las formas de lucha por decirlo de alguna forma en contra de eh, el presidente Petro. Entonces, en primer lugar pues nombramos un, un, una crisis de gobernabilidad. Primero pues porque para poder hacerse elegir eh, tuvo que hacer como tratos con muchos partidos políticos, con muchos sectores políticos para poder que pudiesen ganar algún tipo de, de, de apoyo, llevar a más votantes, etcétera, etcétera. Y fueron pues bueno, favores que al final terminaron saliendo mal, terminaron saliendo mal, eh, mucha gente dentro del Senado, dentro del Congreso, que fueron individuos que se hicieron eh, elegir defendiendo las banderas del progresismo en este caso, pues se voltearon y hoy en día hacen el juego a la derecha. Una de las cosas que venía pasando precisamente era que dentro de las propuestas de Petro, pues venían una reforma laboral, una reforma agraria, una reforma a la salud, etcétera, etcétera. Y normalmente cuando esos proyectos de, de reforma se presentan, claro, los presenta en este caso el presidente, tienen que ir a debate al Senado y al Congreso, pero como no había la mayoría absoluta allí por parte de, del, del partido del gobierno, Pues lo que ha pasado es que eh, las declaran nulas, las archivan y todo pues obviamente en, en contubernio con, con los grandes poderes económicos de siempre, que son los que van sí, mandando en Al final en tienes país. que estar concediendo siempre, ¿no? Cediendo en las negociaciones y al final por un lado por otro, ¿no? Exactamente, entonces ya, ya había venido pasando, recientemente el año pasado eh, se archivó la reforma a la salud, que pues digamos que pretendían cambiar el modelo que tienen actualmente para que fuese una cosa más de medicina preventiva, mm -hmm. de poder hacer llegar la, la salud, los centros de salud, hospitales y todo esto es que a zonas que, mucho que más perdidas. exacto ¿no? es la La que previene la, la, que, la enfermedad. Vamos, sí, sí. Claro, claro, porque lo que sucede en la actualidad con la salud en Colombia es muy preocupante porque no hay un modelo estatal como tal que asegure la salud para sus ciudadanos, sino todo lo contrario. Lo que está es una oferta de la salud para eh, empresas prestadoras de este servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, algo que sonará por acá igual, Sanitas Internacional, pero así como estas entidades, hay mogollón, hay muchísimas. Y estas de lo que se encargan es de gestionar dinero público estatal que se supondría, tendría que estar en un sistema de salud integrado, pues no, está despedazado entre todas estas entidades uh -huh. que al final se quedan con el presupuesto estatal y fuera de eso, pues cobran a empresas y a trabajadores para que se afilien. Entonces, lo que estamos viendo es ahí una acaparación de capital brutal y además unos servicios pésimos. O sea, sí, eso, que, tal cual, eso se llama, eso se llama corrupción. Sí, sí. O sea, digamos que el, el sistema médico de Colombia brilla porque la gente muere haciendo fila para que les atiendan en una sala de urgencias, porque no salen las autorizaciones para medicamentos. Sí, bueno, a ver, es que para la gente que nos escuche igual no lo sepa, este es el primer gobierno de izquierda que ha habido en la historia de Colombia. Sí, o sea, nunca ha gobernado la izquierda, por lo tanto, pues este es el modelo, esto es lo que la derecha de verdad ofrece al pueblo, o sea... Exacto bueno, digo, Lo que hemos hecho antes, venimos del infierno, de Duque, de Uribe, del plan Colombia de, de, de, de mira lo que vemos, ¿no? Tal cual Entonces yo también os quería preguntar por los retos que, que se vislumbran Hay elecciones en el 2026 ¿Cómo, pues bueno, ¿Cómo lo ves? Pues bueno, yo la voy a dejar cortita para, <risa> cortita poder, darle y paso, <risa> sí, para poder darle paso a la, a la opinión de nuestro invitado sí. Eh, yo creo que depende precisamente de las cosas que hemos venido hablando, la situación, eh, digamos que por decirlo militar, no la situación de violencia que atraviesa el país hoy en día, creo que el intento de consulta popular que está tratando de hacer Gustavo Petro precisamente para eh, quitarle de las manos al Senado y al Congreso la decisión sobre si las reformas que el pueblo ya votó van o no van, sino que se haga un referendo y que sea el pueblo quien las vote nuevamente, Eh, que es un escenario difícil, es un escenario difícil, pues la reforma va pero tienen que salir a, a votar casi todas las personas que están inscritas, algo así como 13 millones de personas, tiene que ver también con eh, de alguna forma cómo va avanzando el juicio de, de, de Álvaro Uribe, porque pues eso sería un que no saliese en la, en la consulta popular, pero que saliese un inocente, pues bueno, serían dos tiros en el pie directamente. Uh -huh. Y también de cómo se van configurando eh, las los personajes políticos que podrían estar compitiendo por eh, quitar el poder al progresismo, que todavía no tiene un candidato claro. Eh, pues no sé, son figuras como... Vicky dávila que se ha venido haciendo muy muy famosa era una periodista no está eh, de las que siempre cargó de frente contra contra el gobierno progresista incluso antes de que fuesen poder eh, traen ideas no muy nuevas o bueno no muy nuevas para, para nosotros que las hemos discutido acá pero que sí su suenan un poco más eh, en colombia no ella quiere ser un outsider está eh, haciéndose as asesorar por Ale axel kaiser perdón y daniel ricebeck que fueron pues personas influyentes dentro de la campaña de, eh, de nuestro amigo Javier Milei. Sí, sí. Está tan tan sonado por acá. Entonces también tenemos uno que se llama Miguel Uribe, que se parece mucho a Rafa a Rafa Vigam, creo que le dicen por acá. El hijo de, del jefe Vigam de los Simpson. Está asesorado por Lester Toledo, que es un asesor de la campaña ex asesor, perdón, de la campaña de presidencial de Nayib Bukele que son no sé, son estas movidas políticas que empiezan a pegar ahora, ¿no? Mucho personalismo, mucha fuerza. Eh, y bueno, María Fernanda Cabal, María Fernanda Cabal, que es muy cercana a la familia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, mantiene relación y contacto estrecho con Santiago Vascal, presidente del partido político Vox. Gente muy gente ¿eh? la gente que se está juntando sí, sí. En, la, en la plataforma esta de patriots ¿no? que, que tan sonado ha sido donde el saludo no y tal bueno exacto y no hace menos de un año también tuvo la oportunidad de reunirse nada menos que con, con el presidente húngaro víctor orbán y uh -huh. Sí, sí. Es que no se les puede llamar ni derecha. Es que, ¿cómo los denominamos? No, no, no. No. Sí, no, no, es no, es que <coughs> no es el fascismo en acción. Yo yo lo veo así y es muy claro el interés que esta gente tiene porque al final todas sus familias están vinculadas a, a empresas gigantes que pues finalmente han estado muy vinculadas al expolio de recursos por parte del Estado y del pueblo colombiano. no María Fernanda Cabal, una persona que, pues claro, que toda su familia ha hecho riqueza a partir de ingenios azucareros explotando gente y las tierras del suroccidente colombiano, ya luego Vicky Dávila que pues ha sido relacionada con el clan de los Neco en, en la costa caribe con casos muy serios sobre la corrupción tanto a nivel político como a nivel de prestación de servicios donde incluso para que te llegue a acceder el agua a casa pues ahí hay que, hay pagar. que pagar a un clan. <ríe> Entonces, son son gente que está incrustada en toda esta dinámica y que, claro, que regionalmente han operado con el poder. Casi que están es, es haciendo una contienda entre los más fascistas de cada región. <ríe> y, pues, al final lo más preocupante es eso, que, que esta gente, cuando ya se canta eh, el resto de la votación hacia uno más que otro, pues ya al final negocian y reparten el poder. Y ellos han mostrado con su fuerza paramilitaria y así, eh, anteriormente, que pues claro, que cualquier reforma que presenta va hacia adelante. Por ejemplo, Uribe puso la reforma laboral primera, que quitó el pago, por ejemplo, a los trabajadores de horas extras, el pago de dominicales, el pago de horas nocturnas. nocturnas. Y pues claro, esto oh, oh, orquestado porque proyecto de ley que pasaba Álvaro Uribe y que tenía... De los 103 eh, personas que votaban en la en el espacio parlamentario, pues tenías 98 en tu bolsillo. Entonces, uh -huh. no se negaban ni se echaba para atrás nada. Y pues entre eso y los fusiles del paramilitarismo afuera, uh -huh. en el, el movimiento social en una contención difícil y las insurgencias pues haciendo lo que podían las regiones, pues en un panorama político muy complejo y ahora un poco más disperso, ¿no? Porque... No, hay una insurgencia histórica y... Uh -huh. Hay un vacío. Hay un vacío. Sí, sí que, un vacío lo que está también. claro es que estos pueden ser unos auténticos hijos de puta, pero sus intereses los defienden bien. O sea que es algo que a los obreros parece que nos cuesta un poquito más ¿no? sí, o sea, lo, luego parece que lo, los trabajadores del mundo no nos hemos podido unir sí. pero cuando uno lee los nombres que estábamos leyendo hace un momento pues nos damos cuenta que, que la derecha y el capitalismo sí, ellos sí, sí, sí que saben hacer exacto, amistades una sí. lucha de clases ellos, ellos están organizando <risa> yo, yo ahí eso, el reto muy importante fuera del escenario político es, es volver a tener ese caudal de la movilización social que pues logró Eh, cambiar un poco las tornas eh, que logró sí, poner... Fue antes y un después ¿no? sí en... total y que pues si esa narrativa vuelve a hacerse imperante que yo creo que es también lo que ha venido buscando Petro estos últimos días convocando de nuevo a la movilización para para impulsar este asunto de la consulta popular creo que tendría eh, mucho sentido pues ir abriendo o profundizando más el espectro de la democracia en Colombia en, en estos términos no del progresismo pero que tienen este gran reto también de más que pactar con los otros políticos de, del aparato legislativo acercarse más al pueblo yo creo que ese es un reto fundamental para que pues de alguna u otra forma las personas que por una u otra razón no, no estuvieron ligadas a las elecciones anteriormente pues tomen una conciencia frente a, a la participación política en este escenario que, que puede ser brutal asimismo también ver cómo afronta, por ejemplo, el ln que igual como dice Guille, concuerdo, estaría interesante mm. escuchar a una persona que profundice sobre esto, pero si ellos, eh, por, por lo general, las insurgencias se han abstenido o no han ido eh, en, en este sentido con, con ninguna votación eh, eh, democrática, pues frente a las siguientes, ¿qué tal se posicionaría? Que también, pues eso también cambia un poco el relato. Claro, pues pues eh, con este reto lo vamos a tener que dejar a no ser que pues, eh, yo creo que se nota que estamos muy a gusto aquí sí. y no sé si queréis añadir algo así brevemente no, yo creería que, que de momento no, obviamente en el momento en el que sigan pasando que pasarán cosas sobre todo en este último año en el que ya empiezan a hacer eh, campañas, al ex, perdón, sí campaña electoral uh -huh, claro, claro. pues de seguro que veremos muchas más cosas veremos muchos más ataques Eh, no solamente contra el movimiento progresista, sino contra la izquierda en general y muy particularmente en contra del de presidente Gustavo Petro. Yo me despediría diciendo que, bueno, que apoyar totalmente los movimientos sociales colombianos es una prioridad, eh, por ejemplo, para Euskal Herria, yo creo, para seguir tejiendo caminos hacia un, un, un nuevo mundo. Yo creo que estas relaciones y, y poder de alguna u otra forma solidarizarse con las causas eh, que maneja la gente en sus territorios, es, es una de las formas que le brindamos más fuerza a, a la transformación y al cambio y le arrebatamos eh, facilidades al fascismo. Yo creo que hay que hacer eso. Pues así, con esta mano tendida. Sí, pues muy interesante este acercamiento a la realidad colombiana. Y yo, en realidad, Me he quedado a gusto, me pero me gustaría ahondar más en los temas como el ln o el movimiento estudiantil, las protestas, el paro, las movi movilizaciones eh, juveniles o incluso también en la escena underground o la escena político-musical, el arte callejero o, o las barras. ¿no? Entonces claro. dejo aquí... en Eh, encima de la mesa la invitación para una segunda sesión o, va, eh, sí. va Guateque, como va a haber Tasteque este año, ya seguro, ya ya para para pa que vuelva. Ah, sí, muy, pues muy. Nico, te cogemos eh, el teléfono y la invitación está está echada. Miles queré. Lucha Ba, onarte gure gaurko programa ta Juan Bañolet eh repakatuko dieguren tsulei zein diren egunak eta zer jorratuko dugun jardunaldietan Mikel Bai ba bueno apur bat e, laburbilduz eh lenik ta bain dugu e, etxarriko movida etxarri gastetchekoa martxoak 28an seiterdietan manifa mm -hmm. bueno aurretik 25 bostean errekaldene prentxorako bat egongo da Eta apiriak lau dau horreikusita e, desalojoa. Bai? Hori etxarri gaztetxeko en, aldetik. Eta gero bagure jardu naldi antinperialistak. Gogoratzea apiriak iruan Latinoamerika landuko dugula Carlos Andarezen eskutik. Eta hau izango dala bidarte jauregian. Uhum, Lendakari agirre berrogeita bide usto. Saspireten apiriak iru. Apirriak lauean zaspiretan ere bai Palestina eh jorratuko dugu Brigada Leila Jalez Eco Kidegaz eta bueno han jasotako genozidioan guztenzuen eusko materiala aurkastuko digute eta hau Errondokon izango da Deustun Navarro Billoslada kalean. Eta azkenik Apirriak 5tean ba, etorriko da Nia Sanzo geopolitikan aditua eta esgaldua aukera ba, berari entzuteko. Uh -huh. Eta gainera, horrez gain, ba, ordubitan egingo dut zau. Alexis Castillo txokoan, ba, bere omenaldia eta musika, ba, egon goda. Bai, leheno totesan, baina egia da, kancionero rojo y negro, egon eh, goda lagugaz. Eta, bueno, eh, bai, gonbida atua, gizango No decimos más, pero ya invitados estrella. Mm, hori ba, ba, torri. Eta ezabes, ba bueno, espero dago gustatu izana eh, gaurko saio hau. Eh, Eskertze hartu duzuelako tarte bat gurekin egoteko. Eta bueno, ba Kolonbiako itzaldiaren edo debora pasaren bigarren satiaren zain geratzen garela. Hori da. What's up, man?